En sentido literal del término, desde mañana y hasta el 23 de este mes se va a llevar a cabo el segundo congreso internacional los pueblos indígenas de América Latina eh, avances, perspectivas y retos ese es el nombre con el que eh, se presenta un congreso que va a tener una participación masiva vamos a hablar con Anabela Bona que es profesora de historia y parte de la organización como integrante del comité local Anabela, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, eh, contanos de qué se trata, cuál es la idea. Imaginamos que están este, con unas expectativas tremendas porque la, la cantidad y la calidad de, de las disertaciones, debates y demás eh, asoma como muy interesante. Sí, sí, por supuesto. Eh, a partir de mañana vamos a estar en el edificio de GIL 353 en la Universidad de La Pampa, enfrente de, de la Plaza San Martín, con este congreso que reúne a más de mil especialistas en lingüista, eh, que incluye lingüistas en historia, en antropología, ciencias de la educación, sociología y disciplinas afines, con el objetivo de plantear los distintos avances en materia relacionada a temáticas con las poblaciones indígenas de América Latina en los siglos XIX y XX. El Congreso va a tener distintas mesas temáticas, distintos simposios, se llama así a a las mesas de trabajo, donde los distintos investigadores van a tener la oportunidad de plantear sus avances en investigación y ponerlos a discusión. Al mismo tiempo también eh, vamos a tener un montón de actividades paralelas al Congreso eh, que tienen que ver con ferias de libros, con presentaciones de libros, también con conferencias magistrales, con eh, muestras de fotografías y muestras de artes plásticas y también con una feria de artesanos de... Producción indígena, distintos eh, distintas comunidades de distintos lugares van a presentar producciones artesanas que, que también van a estar a la muestra en el edificio de Gil 353. Muy bien. Eh, ¿Cuál es eh, el primer congreso dónde se hizo, cómo se hizo y cuál es la idea general? Eh, no sé si esto es periódico, si está establecido que cada tantos años vuelve a hacerse otro. Sí, en un principio fue una especie, el congreso surge como una especie de reunión informal. Eh, donde algunos especialistas se reúnen en la Ciudad de Buenos Aires, eh, especialistas de México y de Argentina, se reúnen y hacen una jornada muy pequeña eh, para empezar a, a relacionarse y también para, para comentar sus, acerca de sus investigaciones. A partir de ahí el encuentro fue tan, fructí, eh, tan fructífero que se decidió hacer algo más grande, más organizado, Y así es como surge en el 2013 el primer sitial, así son las siglas del Congreso, uh -huh. en la Ciudad de México, eh, que reunió en el mismo, eh, un número importante de especialistas similar al que, al que estamos esperando aquí para la provincia de La Pampa, alrededor de mil especialistas de todo el mundo. En esta oportunidad también vamos a tener más o menos esta misma cantidad de especialistas con... Eh, grupos de, de algunos países de Europa, también de Perú, de Venezuela, de México, de Brasil, por supuesto también de Argentina, y bueno, fue en esa reunión, en el, a partir de, de la finalización del primer CIPIAL, que se decidió cuál sería la próxima sede, eh, y quedó en Argentina. Luego de algunas charlas, algunas gestiones, se decidió la Universidad de La Pampa como, eh, como la sede del segundo CIPIAL. El tercero, eh, se espera que sea... Mmm, de aquí a dos años aproximadamente, y ya está la sede que es Brasil. Bien, eh, y además del comité organizador que, que venía trabajando con, pre, con presencia de investigadores de otros puntos del, del continente, hay un comité local en el que está también el Consejo de Loncos, la Universidad, el Consejo Provincial del Aborigen. ¿Cuál es el componente local, si se quiere, que le piensan dar a este congreso? Sí, está además también el que mencionaste el Consejo de Loncos y el Consejo Provincial del Aborigen y por supuesto todos los que están colaborando en la, en la universidad, también está la, la Secretaría de Cultura también eh, uh -huh. eh, ayudando con toda esta gestión. Eh, la verdad es que esperamos que todas las comunidades puedan participar, de hecho el Consejo de Loncos y el Consejo Provincial de la Borigen están eh, colaborando también con la organización porque la idea es que no solamente los investigadores, los académicos puedan participar de este encuentro, sino también que las distintas comunidades puedan acercarse a plantear eh, sus propuestas y podamos discutir eh, en un ambiente armonioso acerca de, de las distintas cuestiones que les interesan a todos los grupos. Así que también esperamos que las comunidades puedan acercarse, no solamente para discutir en los simposios y a nivel académico, sino también a través de eh, las distintas muestras que las comunidades van a encabezar, como por ejemplo la muestra de, la muestra de artesanos. Me parece que es un, es un lugar para las comunidades que tienen la posibilidad de acercarse y poder incluso eh, entrar en contacto con comunidades de otros países eh, y poder, poder relacionarse y poder compartir perspectivas. Perfecto, Ana buena. te agradecemos el contacto, por supuesto que vamos a estar cubriendo desde la radio lo que ocurra en el Congreso y si querés agregar algo más en este momento, te escuchamos también. Eh, bueno, invitamos a todos que vengan a partir de mañana, a partir de las ocho y media, comienzan las actividades, no solamente, como les decía, hay actividades eh, que tienen que ver con los simposios y con la investigación, sino que también va a haber un montón de actividades paralelas que incluyen festivales eh, de música, proyecciones de películas, eh, ferias de libros, con libros que es muy difícil de conseguir aquí en Santa Rosa, incluso en librerías de Argentina, porque son los mismos autores los que van a traer a exponer sus libros, que van a estar para la venta. Entonces, invitamos al público en general, aquellos que quieran un certificado eh, y quieran los materiales, deben pagar un, una inscripción, pero si no quieren pagar esa inscripción, igual pueden participar de todas las actividades que se proponen. Así que son invitados al edificio de g 353 para, para participar de todas las actividades. Gracias de vuelta. No, por favor, hasta luego. Anabel Abona es docente de historia y parte de la organización del comité local de este congreso internacional que comenzará mañana en la Universidad Nacional de La Pampa Los Pueblos Indígenas de América Latina.